Hola Fabián, digo, buen, buenos días, muchas gracias ¿Cómo anda ¿Todo y Contento, ¿no? Después de haber ganado el partido de ayer Y seguramente eh, sin relajarse Porque viene un segundo partido Que va a ser tan duro como como el disputado a, anoche Y donde, bueno, eh, el irse con una ventaja de 2-0 Sería eh, fantástico para ustedes, ¿no? No, no, ni hablar, Gallego, ni hablar eh, Nosotros hoy... Ya empezamos la mañana a recuperar la, la cuestión física, con, con kinesiología, con lo que cada uno, digamos, tenga que hacer para para estar en la mejor forma física para el martes, porque estamos seguros y convencidos que va a ser una guerra. Sabemos que estudiante ya ha ganado muchos puntos de visitante, y, y desde que se enderezó como equipo eh, ganó en muchísimas canchas, y, y eso te da la pauta, que no te puedes desconfiar ni un segundo y además, eh, en una final, eh, me parece que todos y cada uno de los puntos son son muy valiosos, así que lo, lo de ayer, digamos, nos pone muy contentos, pero sabemos que ahora ya pasó y, y que nosotros mañana, más allá de, de lograr un segundo punto importantísimo también, nos aseguramos la tranquilidad de poder volver a definir en un hipotético quinto juego acá de local, digamos. Eso también, te, para ir a jugar en una cancha tan difícil como la Barría, nos va a dar tranquilidad lo que en lo que se plantee para hacer. Por eso la, la importancia de mañana es vital. Sí, seguro, seguro y, y lo mismo debe estar pensando pero al revés, el estudiante de la Barría después de lo que le pasó este, en la temporada pasada, ¿no? Que, que tenía la ventaja para definir en un cuarto partido no lo pudo no lo pudo definir y después lo tenía casi ganado en el quinto. O el sea, estudiante está está con la sangre en el ojo desde la temporada pasada, imagino que también eh, va a salir a buscar el partido de, de, de la misma manera que lo van a salir a buscar ustedes. ¿En dónde crees que se definió? ¿O, o, ¿O por qué detalles pudieron haberse quedado ustedes con la victoria en un partido tan reñido? Me parece que el, que el planteo que, que eligió el cuerpo técnico nuestro con, con los dos Sebas, Saborío y Porta, eh, fue muy acertado en, en el sentido de tratar de bajar un poco el El juego de la dinámica del juego, estudiante de un equipo que si juega dinámico y a muchas posesiones tiene muchos jugadores capaces de hacer 25 puntos, de hecho cualquiera de los titulares puede hacer 25 puntos y, y no sorprende, y, y tienen un jugador en el banco como Gamazo que anoche jugó 15 minutos e hizo 12 puntos, entonces con, con ese nivel de, de armamento ofensivo si nosotros entramos en el juego de ellos es ganancia para la barriga Entonces nuestro, nuestra intención era, si se podía correr y si teníamos un contragolpe, una, una toma de decisión segura, la tomábamos, pero si no era bajar el juego y ponerlos a ellos a defender. Y, y en ataque tratar de cortar un poco el juego de pases que tiene la barriga, estando un poco más cada uno con una responsabilidad defensiva. Eh, si nosotros incurríamos en ayudas constantes con ellos, ellos tienen muy aceitado el juego de romper, pasar, tocar, buscar un tiro abierto... Y, y tanto yo, Pre, Pato Rodríguez Montes, son todos Arese, son todos jugadores que a pie firme tienen un porcentaje de tres puntos impresionante entonces si nosotros le dábamos esa, esas posibilidades eh, ellos iban a estar cómodos así que bueno, pudimos ponerlos incómodos más allá de que nos hicieron 90 puntos que, que eso es un poco lo que lo que queda en el debe y lo que nos duele que bueno, es lo que vamos a tratar de corregir para mañana digamos si sí o si sí tenemos que plantearnos bajar Eh, 15 puntos al, al goleo de, de la Olavarría Goyo, además de las ansiedades lógicas y las ganas de todo el equipo, ¿cómo notás a la gente en Sunchales? Porque también ustedes han hecho una fortaleza muy importante en el, en el hogar de los Tigres y la gente después del duro golpe que fue haber aceptado, ¿no? Bajar de categoría eh, por problemas económicos está muy cerca de volver a ser quien fue Sí, sí, sí, sin duda Sin duda, yo creo que durante todo el año se fue, se fue digamos, armando y gestando una química con la gente muy buena. Eh, yo entiendo, digamos, y debe ser difícil cuando vos estás acostumbrado a 15, 20 años, algunos muy exitosos en la liga, eh, de golpe pasar al, a la liga argentina eh, te parece como un, como un bajón, algo que está todo mal, pero la verdad que la gente desde el minuto uno no, a nosotros nos recibió eh, con los brazos abiertos, nos no hizo que sea lo más... Eh, grata nuestra nuestra estadía en la ciudad y de a poco con el correr de los partidos se fueron entusiasmando con nuestro juego con la entrega con el compromiso sobre todo de, del equipo para tratar de, de cumplir con todo lo que significa libertad eh, todo lo que vinimos acá desde el día 1 de pretemporada ya sabíamos a lo que quería llegar libertad íbamos a tener que trabajar un montón para eso que es lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo pero sabíamos que el compromiso de un equipo tan grande la liga argentina es sí o sí tratar de devolverlo a donde tiene que estar y bueno, creo que, que la gente con el correr de los partidos y con el paso de, de la serie regular de los playoffs cada vez fue dándose cuenta más digamos que nuestro compromiso estaba intacto y, y que quería muy por más así que la verdad que a nosotros nos hace muy bien que, que nos acompañen que llenen la cancha eh, nos sentimos muy cómodos jugando acá Si bien la cabeza está puesta solamente en el ascenso apelo a tu sinceridad y te pregunto Sobre si se habló en algún momento Lo de esta plaza para la Liga Sudamericana Que ustedes tienen ya un 50% adentro Después de haber sido campeones del Super 4 Mira, honestamente te digo que no eh, Por lo menos dentro del equipo eh, Nunca lo tuvimos a la, a la parte de la Sudamericana eh, Como un objetivo primordial Si sí queríamos ganar el Super 4 como sea eh, Nuestro objetivo inicial del año Fue en la, en la zona centro-norte Quedar primero Para tener esa chance en enero De jugar el Super 4 primero porque era un objetivo de mitad de temporada eh, que se podía cumplir que podíamos llegar a, a ser el uno de nuestra conferencia de nuestra mini conferencia y segundo porque no iba a dar la chance en enero de medirnos con algunos equipos de la zona sur y ya conocer algunos rivales que podrían haber sido hipotéticos rivales en esta en esta época del año así que la verdad que, que nuestro objetivo era ese digamos puedo lograr un objetivo de mitad de temporada darle un título a libertad Que, que no es poca cosa digamos en, en, en la historia o en, en los jugadores o equipos que, que lograron algo con Libertad y después sí si coronábamos con, con un campeonato a fin de año Libertad no solamente ascendía sino que clasificaba a la Liga Sudamericana y si no teníamos esa posibilidad de, de jugar ese eh, partido digamos final después pero la verdad que no digamos, es, es como una motivación extra a todo lo que hay Bien, la Pero última yo... parte cortita vale. eh, Consultarte cómo viste el tema De este proyecto de Salta Vázquez en la Liga Teniendo en cuenta que vos jugaste ahí unas temporadas Sí, sí sí yo jugué dos años En, en la Liga Argentina eh, Bueno, la verdad que es muy difícil El salto de, del dna De la Liga Argentina A la Liga Nacional eh, Tanto por costos, por presupuestos eh, Creo que a Salta se le hizo Se le hizo muy difícil Sí ¿Mm. Y en algunos momentos que había encontrado la, la regularidad y jugadores que le daban muchas cosas, como por ejemplo el extranjero Thornton, que había caído muy bien en el equipo, eh, después se le tuvo que ir, digamos, y esa ese constante cambio de piezas a veces lastima un poco, el, digamos, la, la química del equipo. Y bueno, la liga la verdad que tiene una vorágine tremenda y, y bueno, le tocó lo, lo peor, que digamos, deportivamente, ¿no?, que es descender. Pero la verdad que me parece, por lo que he leído y lo que he hablado con, con amigos que tengo allá, que, que el proyecto está muy firme y que verdaderamente eso es algo muy importante para el básquet, tanto de la Liga Argentina, de la Liga Nacional, independientemente de la categoría que juegue, creo que, que la franquicia de Salta, su punto en el norte, cómo te trata la gente, lo que la gente vive el básquet allá y se ha metido con el básquet, es algo que, que nació a partir de este proyecto, también del tribuno en el federal, Entonces me parece que ese resurgimiento del básquet es muy importante, y, y valoro mucho que lo, que lo sigan apoyando y que, que lo sigan empujando, tanto desde el gobierno como como la dirigencia, ¿no? Goyo, lo mejor para lo que viene, ¿eh? Mañana segundo punto de la serie, 97-91, 30 puntos para Barberos, cinco asistencias, 22 puntos para Sago, 7 rebotes, bien, christian Schopler, Pitu Schopler, en el equipo de La Barriga, 20 puntos, seis asistencias, Mañana, segundo punto de la serie Televisado por la pantalla de Deporte de, de deporte B eh, Local, va a ser Libertad de Sunchales Y después ya los siguientes partidos En la barriga, lo mejor para lo que viene, Goyo Bueno, Gallego, querido, muchas gracias eh, Un saludo grande para ustedes Y bueno, vamos a tratar de De repetir mañana lo que hicimos eh, Mejorándolo un poco y, y dando un pasito más eh, En esta serie, en esta serie final Abrazo enorme Un abrazo grande, hasta luego. La palabra de Gregorio Ezeberri, jugador que tiene mucha experiencia.